en la sintonia de la 97.7 Ràdio. Amb el treball de Ferran Ortiguer-Sava Folgado en la redacció d'Arturo Delgado al front del Control de So. Vos saluda, com cada nit, Manolo Montal. Vos recorden que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de l'FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, en el tune com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la 977.com. I a més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports97nit arroba esports 97 nit per tal de... Opinar, i en el dia d'avui la pregunta és clara i directa per a tots vosaltres. Vos preguntem si penseu que el paró de la Lliga arriba en el pitjor moment possible per al València Cuit de Futbol. Penseu que arriba el paró de la Lliga en el pitjor moment possible per al València Cuit de Futbol. Tenint en compte la ratxa important i l'estat de forma en el que està l'equip de Nuno Espírito Santo, arroba esports97nits, si voleu opinar i donar la resposta. Bé, doncs pues, amb tot això, eh, en el dia d'avui el València Club de Futbol eh, no ha menejat gran cosa en quant a peces, en quant a situacions cridaneres. Si més no, si és cert que comencen a menjar-se entre històries en el club de Mestalla. L'equip que treballa en les renovacions, podríem dir que n'hi ha renovacions de dos velocitats. Una de les que semblen més clars, la dels futbolistes que estan més predisposats a continuar en l'equip de mestalla i altres que són més complicades. B perquè s'enquisten fem apare, B per la dificultat de les mateixes. Parlem eh, en el cas de Gaà, que no és que ja ha més entre bancs dels ja coneguts, si més no la situació és que evidentment, a València li costa d'una manera evident, el fet de, eh, lògicament, poder eh, acabar de renovar un futbolista que es previsarà per mig Europa. Més o menys, el València... El problema que s'ha va trobar aquest estiu és això. Vull dir, va ser un estiu mogudet. Que el València tinga un nou propietari multimilionari que aposta, és evident, per l'equip de Vestallà, no té de que certs futbolistes puguen ser tentats per altres lligues que menegen pressupostos que ni somnia la lliga espanyola. El problema del València i ara ho anem a parlar, és que, per exemple, n'hi ha ja clubs de la Premier que estan fixants en futbolistes del València. Quin problema tens? Doncs, pues, home, hi ha un problema bàsic i evident. El problema bàsic i evident és que els clubs de la Premier manejen una pasta que no maneja la Lliga Espanyola. I que és complicat, no tan sols, pel que li puguen oferir al València, si més no per la fitxa que li puguen oferir a qualsevol futbolista a l'hora de atentar-lo. I d'aquesta manera, lògicament, el València Cotiu de Futbol se va trobar un estiu, com dèiem, mogudet. A nit ja vos contàvem la informació del diari Express que venia a complementar la informació que de matí havien tret els companys en el DFS de Levante, el mercantil valenciano, que signava Pau Fuster, sobre l'interès del Real Madrid, però també en dient, mireu, així ve una cosa clara, conforme el Real Madrid va estar més lluny de la taula classificatòria, més no us van a sonar per a tirar cortines de fum i difuminar el fracàs del Madrid i conforme el Madrid tinga més complicades les renovacions que hores d'ara no estan resoltes, com les de Pepe i la de Sergio Ramos, lògicament van aixir noms de defenses a la palestra. Per això dia que l'estitut del València va ser moudet. També és la secretaria tècnica del València, igual que avui informa els companys de Levant el Mercantil Valenciano, no es queda quieta i treballa ja en centrals de cara a temporada que ve. Ja que parlem molt del central, si va ser el nostre tema de portada així en l'esports 97 nit, que té moltes coses interessants que contar-vos. A les 11 i 36 de la nit, com sempre, repassem el que ha donat de si el dia i ho fem en les cinc fotos. entre els baix vigilància la sensacional temporada de Mustafi Jotamendi no passa desapercebuda pels millors equips del continent que fixen els seus ulls en la dupla valencianista. El missatge és positiu. El debutant Tròpi ha volgut enviar un missatge a les categories inferiors assegurant que el treball en la cantera valencianista dona els seus fruits. Quiero mandar también un mensaje a todos los, los chavales que estan aquí e incluso al Mestall, a, a los más cercanos a mí, para que vean que es algo que se puede lograr y que el modelo de la escuela te lo permite y que no, no se rinda en ningún momento y que peleen por ello porque en cuanto a Melos te lo esperas puedes encontrarte aquí, ahí arriba, como me ha pasado a mí presència en la sessió, precisament fins a vuit jugadors de les categories inferiors s'han exercitat avui amb el primer equip Javi Fogo no ha participat per una lleugera en disposició El tram final és el més important a la fi de l'entrenament de llevant Juan Fran destacat la importància dels 10 últims partits on els granotes hauran de donar-ho tot Nada sirve lo que has hecho a, anteriormente si en estos 10 partidos no das la gana ¿no? y en eso sí que estoy Sí que estoy con toda la fe puesta eh, porque he hablado con unos compañeros y, y todo de estos 10 partidos se, se va a dar todo Una eliminatòria 20 minuts, Valencia Bosque desjuga, demana la seva continuïtat en l'Eurecob Sabedor que afronta una final contra el Kinki tal i com ha recordat Pablo Aguilar Sí, una final para nosotros Sabemos que es un partido complicado que ganar allí siempre es difícil Eh, vamos con un punto en contra, pero bueno, sabemos también que, que si jugamos bien como grupo y sobre todo defendemos sólido los 40 minutos, yo creo que, que podemos tener muchos temas. Les 11 de i 38 minuts, anem a fer una pausa y de seguida tornem per a sentir tots els protagonistes i pagar de tots els temes que dut avui l'actualitat de l'esport valencià i fonamentalment del valencià Club de futbol 11.38 una pausa i tornem així a la 97.7 ràdio amb esports 97 nit fins a la una de la matinada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 Artesanas con pipas del arte Tu snack de horno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 les 11 de la nit i minuts i 40 minuts ja en el València Clu de Futbol hi ha una evidència i és que l'estiu va ser mogudet el València que està guanyant bones actuacions en la Lliga Espanyola té a hores d'ara lògicament els seus millors futbolistes cridan l'atenció dels, de, dels millors equips d'Europa si recordeu ja en octubre el company Andreu Alberolas desvelava que el Manchester United estava molt interessat en Nicolás Tamendi i que el València, Estor Nadal, va eh, rebutjar una oferta de 35 milions d'euros per al futbolista argentí. La clàusula és de 50. Més tard, els companys de Superdeporte van publicar una informació confirmada pel mateix futbolista ...que el Borussia Dortmund... ...estava seguint la pista... ...Escodran Mustafi... ...més enllà d'això... ...ahir... ...Levante Mercantil Valenciano... ...tornava a publicar... ...l'interès d'equips... ...per Otamendi... ...entrés del Madrid... ...eh... ...i... ...per la nit ja vos contàvem... ...así que... ...el diari express d'Anglaterra... ...es parlava... ...que el United tenia... ...70 milions de lliures exterlines... ...uns 100 milions d'euros... ...per a oferir pel duo Baran... ...Otamendi... ...situació que a més... ...hui ve... Els companys de Plaça Deportiva que apunten que el conjunt del Tottenham Hotspurs està interessat en fitxar Skoda-Mustafi per tant, els companys tamé, de Levante parlen de que la secretària tècnica del València i del Futbol Rufete i Ayala estan mirant centrals de cara a la temporada vinent per un costat en principi no entran en els plats del València vendre a cap futbolista més enllà de que algú vinga i deposita la clau si el futbolista estiga d'acord però, per si de cas, l'any que ve ve un any amb tres competicions, ve un any, excepte que tombe amb Champions, i llleicament ja que reforçar i' parse a la. Amb tot això és possible també que Ruben B sota i com eh, informe els companys de l'levant del mercantil valenciano puga intentar isir del València. Vet thas passat bé per una sessió perquè la realitat és que el, el jove central portuguès, que no desentona cada volta que juga té poques oportunitats és una realitat a les de la i xuntant tots aquests factors que estem comptant vos no és d'estranyar que aquest estiu va ser mogudet en quant a interessos d'equips que venen i dic, el València té un handicap fonamental i és competir amb una lliga que té tanta pasta com l'anglesa el campionat anglès maneja una pasta, uns diners que no maneja la lliga espanyola i se va ser el principal hàndicap del València si vol mantindre els seus principals futbolistes en aquest cas ja no no es parla de centrals sinó de qualsevol equip que estigui en el punt de mira qualsevol futbolista perdó, que estigui en el punt de mira d'un equip anglès a l'hora d'ara eh, els equips espanyols competixen en inferioritat davant dels anglesos excepte Madrid de Barça i per tant ho van tindre complicat però no és per tant eh, gest descabellat Salma Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo Buenas? El que avui publiquen les companyes de Superdeportes mm. diuen que acció-reacció. El València sap que n'hi equips interessats ja han donat quatre casos eh, per centrals de València i, per tant, se posa a buscar centrals. Bàsicament, per si esbezo, i també pel el que pugui passar. No entra en espais de València a vendre cap central, però ja que tindrà les esquines cobertes. Sí, Manolo, el que passa, eh, o el que ocorre, el que publica fonamentalment la premsa anglesa, al voltant dels interessos en, en Otamendi, i ojo també a Mustafi, perquè uh -huh. lo de, eh, Otamendi, pues, es el d'Otamendi és el rumrum habitual dels últims mesos en un equip com el Manchester United, Manolo, que eh, està demanant a Crits la presència i la incorporació d'un eh, central de, de garanties que no té avui en dia el conjunt de Louis Van Gaal. Necessita un central el United y ya Manolo prácticamente desde que va a arrancar la temporada los St. Glessons eh, va a enfixarse en Nicolás o también di ojo, porque lo que se publica en Anglaterra no parla de que están interesados en el futbolista parla de que ven pasta y de que efectivamente Manolo están dispostados porque tienen dinero para hacer a pagar la cláusula de rescisión del futbolista eso vol Manolo que la paraula, en última instància, si això és concreta, que ja veurem, si això és concreta, que ja vorem, però és cert l'interès del United, altra cosa és que efectivament vinguen a pagar la clàusula, però si és concreta eh, la intenció de vindre amb diners i amb la intenció de, de pagar aquesta clàusula de rescisió, ojo, 50 milions d'euros més l'IVA eh, corresponent, doncs pues a partir d'ahir, Manolo, l última paraula la tindrà no el València, que no podrà fer absolutament res, sí. Si el futbolista Nicolás Otamendi, que habrá de decidir si cambia a Anglaterra por Valencia. Eh, no sols la premia se fixa en Otamendi, que es algo que ya sabía Manolo, sino que, además, hoy, efectivamente, otro diario inglés, el Daily Star, habla eh, uh -huh. de que el Tottenham que también necesita otra revolución después del fracas de esta temporada vol futbolistas del Valencia un de central, otro central eh, Mustafi. Mustafi y también el futbolista internacional per Argelia eh, Sofian eh, Febulí Valoren el Tottenham según Daily Star, Manolo eh, pagaría 9,5 millones de euros o estaría disposado a pagar 9,5 millones de euros per eh, Febulí y pagaría per escòdra Mustafi, 12,2 milions d'euros. Recordem que al València li va costar a eh, Mustafi poc més de 8 milions d'euros. El que vol dir tot asoma, no, és que València està de moda, que el València està treballant bé, que els futbolistes criden l'atenció i que a partir d'aí, quan tu acabes de comentar, i estic convençut, pues, els mesos eh, que resten de que acabe la temporada i una volta acabe la temporada cap a la porta de Rufete, cap a la porta de Salvo, cap a la porta del València, pues van haver nombroses demandes i nombroses ofertes pel, per futbolistes de la primera plantilla de Mestalla. A partir d'ahir, el València tindrà la resposta, i la resposta és molt fàcil. Si vol solidificar un projecte fort, important, per a competir la pròxima temporada en Lliga de Campions i també en la competició domèstica, pues a partir d'ahir, entenc, no deixarà escapar can futbolista, altra cosa que vingen en pasta paga la clàusula de futbolista i guanyarsen. Bon, que és el que passa Manoli, que és el que determina la propietat del València si està interessada en fer negoci determinar futbolista i uh -huh. per pues si per contra està interessada en que el seu equip, el que acaba de comprar, me refereix a Capitalim, continue pues eh, creixent. Bueno, pues amb tot això, eh tema de centrals que abordem en la portada del nostre programa entrar en eh, altedres temas. Nuno Espíritu Santo que hubiera protagonista en el programa Pie de Campo de Canal Plus, que alguna coseta yo creo que interesante Eh, ha comenzado a hablar del proyecto, de el que puede ser este proyecto y de cómo arranca, pero de dónde están los mires. Sí, siempre parla Manolo del de objetivo, que no es el que la Liga de Campeones, pero ojo, sense renunciar a res de lo que se le puse. Perdón, ahora es Dara, entiendo que no os referéis a la segunda plaza. El primer paso será este año, es fundamental para el proyecto Lo llevo diciendo desde el primer momento Nuestra obligación como, como equipo técnico, como plantilla, como jugadores Es alimentar al proyecto Y después verán, después llegará el momento que tenemos Seguramente la capacidad de pelear por cosas distintas Pero ahora sí, este año sí, vamos a intentar estar en Champions Sea la, de la manera que sea, en la cuarta posición, en la tercera posición Nos permitan nuestro crecimiento llegar Y el año si viene, intentaremos otro objetivo. Pero, repito, la ilusión y la euforia es buena, porque esos son sentimientos que te, te disponen, te dan más placer para el trabajo. Parlaba parla en voltas a de honesta el límite, y él se pone en un límite en el día de las declaraciones, pero hoy no es más valente, así que igual no haya límite y no haya tope en esta plantilla. Sí, ha hablado de la evolución que ha eh, man preso o ha patido, mejor dicho, el eh, equipo, eh, respecto al inicio de temporada que era uno y respecto al momento actual de temporada que es un altre pero que en todo caso eh, el técnico siempre parla de mejoría y siempre parla de que este equipo eh, pues ha transformado y ha evolucionado conforme han pasar a jornales, ha evolucionado para mejor. No hay límite. Cuando tú tienes una plantilla joven, eh, con tanta ilusión, con tanta hambre... Eh, tan disponibles para el trabajo respeto por el trabajo la admiración que tienen unos por los otros nos hace creer que con los pasos firmes y contundentes podemos crecer somos más maduros sabemos interpretar mejor los momentos de, del partido somos un equipo que ya es capaz de, de manejar algunas situaciones y tener la capacidad de gestionarlas para, para sacar provecho de ellas pero eh, por lo que antes nosotros éramos un equipo mucho más eh, siempre jugábamos a un ritmo muy elevado el pittor mes, noviembre sí, Guacor Ruá el técnico el momento, diríamos, el punt negre de la temporada que afortunadamente la tengo un poquito, en cuanto a rendimiento y en cuanto a eh, resultados va a ser el mes de, de noviembre cuando te proponen desorden lo que tú tienes que hacer es orden, que el orden es lo que nos lleva a suceso nosotros vivimos un mes un mes que, que fue complicado un mes el mes de, del partido del Barça eh, son momentos que, que te dejan te, te duele después de haber hecho un partido bueno antes del partido levante también un partido que que podíamos tener otros resultados ese mes pero el momento de, de realmente que como plantilla como equipo sentimos fue sin duda la eliminación de la copa que vivimos todo mucho teníamos todos mucha ilusión en esa competición, pero creo que nos hemos levantado muy rápido. Nos levantamos muy rápido y nunca he llegado a dudar. Tenemos nuestro camino, sabemos lo que hacemos. Los jugadores tienen la conciencia, la calidad que tienen y que solo que hay que mejorarla y no hay que quedarse mucho tiempo pensando en el ayer cuando quieres su mejor mañana. ¿Sabes esa frase final, eh? Sí, no, no, te, te bones, con gol te pone frases Te sí, pone frases cuando, Igual que Toch, evidentemente Sí, sí, sí, evidentemente. Claro, evidentemente. sí evidentemente Bueno, ha parlado Tropi, el debutante en, en Elche Sí, Carlos Carbonell, Tropi Que ha uh -huh. en la sala de prensa de la Ciudad Esportiva de Paterna Y se ha referido en ese momento, prácticamente, Mágic Que va a vivir el otro día Cuando va a debutar en el primer equipo al Martínez Valero de Elche si Te grabaste el partido pues... Lo vi antes de llegar a casa No, no aguantaste, ¿no? No Sí, lo vi antes de llegar a casa y te impacta muchísimo verte ahí, la verdad. Bueno, eh, no solo he visto una vez, también te lo tengo que decir. Pues antes de salir, recuerdo que el banquillo y eso me estaban animando para, para salir lo, los minutos que tenía que salir. Y uno justo antes de salir me dijo nada que, que disfrutara de ello, que me lo había ganado. Y es lo que hice, de hecho. Y al acabar el partido ya me felicitaron todos los compañeros toda la gente que, que que vino a saludarme me me dio la enhorabuena y, y eso nada, nada nada especial simplemente eso que que conté con el apoyo de todos los compañeros y eso pues me alegro bastante el support de él eh, se de la plantilla del primer vestidor Manolo Manolojo porque eh, se ha referido especialmente al support que el lián las que va a, a la primera plantilla futbolistas de pes y que lideren Eh, al grupo desde el vestidor como son Álvaro negredo y javi fuego Sí Álvaro, desde que desde que he subido eh, junto con, con javi ha sido uno de los que más me ha ayudado y pues la verdad que un jugador como negredo que ha sido lo que ha sido te esté ayudando constantemente pues para mí solo solo que agradecérselo todo porque eh, no es fácil i tenir que acoplar -te a la dinàmica del primer equip sin, sin que ningú t'ajude. I he de dir i agraeixer a Javi i a, a Álvaro que m'han ajudat moltíssim. Bueno, Folgado, eh, has fet una cridada, un missatge ben tirat, Imagine que pel, per part del, del club, de club de Presa del Club que ha utilitzat a Torpi per aquestes coses i està ben pensat, diguem que eh, combina els seus companys que el treball... Eh, té eh, un, un esforç, un una recompensa eh? en la cadena de València i precisament s'ha pogut comprovar en que vuit són els futbolistes que han estat entrenant amb en la primera plantilla Sí, entre vayamos es, es habitual, es habitual uh -huh. en los casos eh, en el que el Sinternacional se abandona en Paterna Manolo que en uno tire más de de la plantilla del, del Mestalla para poder trabajar y para poder pues de alguna forma pues hacer un, un partido de, de entrenamiento y ya en Dimalo con trabaja el Valencia esta temporada. En el matriz horario que el primer equipo trabaja el Mestalla y en el matriz horario que el Mestalla y que el primer equipo trabaja el primer juvenil, el juvenil de forma que cuando el primer equipo necesita futbolistas del Mestalla automáticamente porque esté treballant al costat i en el mateix horari i automàticament com que el Mestalla es queda sense futbolistes crida als del juvenil jo crec que és una bona iniciativa que no s'havia posat en pràctica mai en paterna, que l'ha posat en pràctica per a esta temporada Rufete i que me m'assembla sensacional, per tant Cuando vais del primer equipo, Pujeres del Mestalla y automáticamente desde juvenil se van a reforzar a la plantilla del Mestalla y hoy efectivamente mucha presencia de futbolistas del, del Mestalla, absencia en cuanto a futbolistas del primer equipo, aparte de los internacionales y de lesión a Manolo, Javi Fuego, un proceso de gastroenteritis, vírica, etcétera. Esperen que demás. esté bien. Y si no está bien Manolo tampoco van a forzarlo porque este cap de semana no, hay, no hay competición. Bueno, per cert, eh, la València ha reaccionat jo crec que de manera exemplar eh, perquè en el desgraciat accident de German Wings, ja sabeu amb eh, tot el que ha passat en aquest uh, vol 320 l'airbus accidentat de Barcelona a Düsseldorf, hi havia una aficionada valencianista, Sonia Cercec, que era una fidel valencianista que acompanyava l'equip sempre en Centro Europa i llavors ha fet un comunicat oficial, mostrant la seua condolència i profunda tristesa per les víctimes de l'avió sinistrat en les Alps i eh, per la confirmació que entre elles estava eh, esta xicona Sonia Cercec, que, juntament al seu home, Oliver, eren fiers seguidors del club del València Club de Futbol cada volta que l'equip es desplaçava cap a Alemanya i cap a Centre Europa. A més, el club mitjançant Amadeus Salvos ha posat en contacte amb els seus allegats per a mostrar-les condolències de tot el valenciarisme. Per tant, bona reacció la del València Club de Futbol. També un altre comunicat a fixar avui del club perquè avui Amadeus Sabo s'ha reunit amb els eh, veterans a l'associació de futbolistes del València Club de Futbol i, bé, bueno, eh, més o més, el president... Eh, ha vingut a dir que eh, la convicció ha de ser el, que, eh, el reforçar novament aquesta associació per a que recolze la gent que eh, ha vestit la samarreta del València Club de Futbol i també reforçar els vincles històrics per a jugadors que puguen donar eh, alguna opinió i que puguen, lògicament, aportar històries. I per últim, avui, s'ha inaugurat una seu de la Lliga en Barcelona. No sé per què la volen, però l'ha inaugurat. Eh, I Tebas ha amenaçat una altra volta amb el tancament patronal, si no hi ha, ja, eh, en este cas, el, eh, eh, el decreto llei famós que permeta la venda centralitzada de drets. De moment, el València ha dit que s'oposaria a, a això Això d'entrada. I després ja ho volem. Tebas ha amenaçat la vaga però de moment no sembla que tots vulguin anar a l'aixa vaga. 11 i 56, tanquem a informació del València Club de Futbol i avril del Llevant Unió Esportiva. Ferran Ortí, què tal? Bon bona, nit. bona nit. Manolo. Ha entrenat en el dia d'avui, conjunt granota. Segona sessió d'entrenament per a la plantilla del Llevant este matí a la ciutat esportiva de Bunyol en la jornada d'avui, la plantilla del Caraz s'ha exercitat amb normalitat. El tècnic no ha pogut comptar amb Dio Vintra que, com informàvem a Aire, és troben concentrats en les seves seleccions i les altres països continuen seguint les de Camarasa i Juanfran al marxe treballant tan ben I una de les notes destacades del és que, tal i com informava el company de Superdeport de David Rodríguez, Alcaraza està parlant fora de minuts en Vivan López. El tècnic granadià ha conversat amb el lateral per a un plus de treball i de capacitat per aguantar molèsties de cara a les pròximes 10 jornades. Se veuen que l'entrenador granota vol treure el millor de la plantilla en l'últim tram de lliga. I després de l'entramenta, Juan Frana ha passat per davant dels micros per explicar que en pocs dies començarà a treballar amb normalitat i el veterani Granota ha donat la clau de l'última derrota front al Celta a casa. No es pot perdre en 5 minuts el que s'ha lluitat durant els 85 restants i hi ha que apretar tot el partit. Eh, sí, estos partidos cuando uno ve que que uno cuando, cuando ve que no se ve, han conseguido los tres puntos a lo largo de 85 minutos, eh, no, lo, no puedes perder en esos cinco minutos lo, lo que has peleado en 85, ¿no? Eh, es un punto que hoy en día, pues con un punto más, eh, está, está claro que suma. Sin embargo, no me dio en el gol y no hubo tiempo ni de reacción ni nada, ¿no? Yo creo que entre todos hemos hablado ya para que, para que saber que lo que no se puede ganar en 80 minutos que no lo pierdas en 10, ¿no? i poc més, informar als aficionats llevantinistes de que el llevant subvencionarà el desplaçament a Almeria el dissabte 4 d'abril i que l'únic requisit que té l'aficionat per, per a que se li paga el desplaçament és que adquirisca una entrada d'un preu no molt elevat de 30 euros Perfecte, gràcies Ferran, demà se la juga València Bàsquet a vida mort. Juan Mar Romero què tal? Bona nit. Hola, Manolo, buenas noches. Demà és el... Tot res, el A vida mort. A 20 minuts se la juga València Bàsquet, el passaron a les semifinals, el continuar viu en la competició europea davant el conjunt del Kimqui. -Ki. Sí, eh, una nueva final anticipada ¿no? para, para el equipo valenciano que, como bien dices, mañana bueno pues eh, solo le vale ganar. Le da igual ganar por dos puntos, eh, si es por alguno más pues se sufrirá algo menos, pero conseguir la victoria ¿no? en ese pabellón del Kinky de Moscú después de la derrota ¿no? la pasada semana por un solo punto aquí en el pabellón de la Fuente de, de San Luis. ¿no? Un Valencia Basket que viaja con moral, sobre todo después de esa victoria frente al Barça el pasado domingo en Liga. Una victoria que puede relanzar el equipo en lo anímico, pero eso sí, una vez más, y en este caso... ...lastrado por, por los temas eh, físicos y, y también en, en forma de lesiones, ¿no? Ya comentábamos ayer que se confirmaba la baja de San Marroson... ...para el partido frente al Kinky... ...vamos a ver si está algún tiempo más de, de baja con esa microrotura... ...y con cuatro jugadores, en este caso, que no están ni mucho menos a, al 100%, ¿no? Destacando sobre todo la entrada del ISUK en la citación de Valencia Vásquez... ...después de mucho tiempo el ucraniano ha viajado... Eh, con la expedición de, del equipo valenciano después de que el eh, pasado fin de semana jugara escasamente 30 segundos frente, frente al Barça y con jugador repito, también con algún problema físico como Nedovic, por ejemplo, que se ha perdido los dos últimos partidos por lesión en ese gemelo izquierdo y también, por ejemplo, eh, en este caso otros jugadores que están teniendo problemas como Dudovic con ese problema en el, en el tobillo izquierdo bueno pues am to y show que está claro es que ahora es dará el máximo Du es el de cre launcher a saber si está o no disponible el la final de demás sí lo hemos dejado aparte porque efectivamente el jugador ha viajado vamos a ver cómo está como está mañana hoy eh, todavía tenía protegido ese tercer dedo de su de su mano derecha eh, después de esa de esa jugada desafortunada de, del domingo frente, frente al Barça. y bueno, aunque está en esa expedición, ahora mismo yo creo que su concurso se presenta con interrogantes de ahí, que se haya llamado al ISU para entrar en esa, en esa citación, porque quizás si Loncar hubiera estado bien, pues a lo mejor el ISU no se hubiera subido a ese, a ese avión ¿no? rumbo a Moscú. Veremos, repito, mañana cómo evoluciona. En cualquier caso, es cierto también que dada la situación de la plantilla y dado que Dulevich, como hemos dicho, tampoco está al 100%, pues seguramente Carles Duran tendrá que echar mano de Lonchar, pese a que ni mucho menos esté a su nivel de óptimo. Bé, bueno, pues, amb tot això, lògicament eh, ha parlat avui Pablo Aguilar un dels amants importants en este València Bàsquet ja ha començat en referència a com s'ha d'afrontar i s'encontre de demà Sí, eh, sobre todo con la mentalidad un poco que se afrontó el partido frente al Bayern de Múnich. Es verdad que en una situación bien distinta. En aquel entonces el Valencia Vázquez prácticamente había sentenciado la eliminatoria en el, en el partido de ida. Pero Carles Durán ya lanzó ese mensaje sobre que había que jugar el partido como si se empatara a cero desde el inicio y hubiera que ir a ganarlo. Y en esta línea también hoy se ha referido el jugador granadino de, del Valencia Vázquez diciendo pues eso, que el equipo mañana tiene que ir a ganar. ...a pensar que es un partido y a pensar solo en la victoria. Sí, o la mentalidad de un partido con la mentalidad de ganar... ...no pensar en un punto, ni pensar que si ganamos de tanto... ...simplemente es ir a ganar y, y si vamos con esa mentalidad... ...yo creo que las cosas serán mucho mejores. Y un Pablo Aguilar que también hablaba sobre la ausencia de su compañero... ...también muy amigo, Sam Van Rosson, que por cierto... Pese estar lesionado, pese a que mañana va a ser baja, ha acompañado al resto de la expedición, con el ánimo en este caso de impulsar un poco la moral de sus compañeros, y sobre la nueva baja de, del base belga hablaba también Pablo Aguilar. Para nosotros es una pieza fundamental, un jugador muy muy importante, y bueno, una lesión así, después de, de lo que el pobre lleva todo el año, que, que le ha costado recuperarse y después ha recaído, y ahora que está otra vez bien, pues vuelve a recaer, Por supuesto que un palo para todos, pero bueno, al final somos 10 o 11 jugadores más y entre todos tenemos que dar un paso adelante para suplir esa abajo Bueno, perdón, Demá, a partir del 6 de la desprada, imagínate que desde el 6-4 en la sintonía del Superbásquet de la 97.cerradio, Juanma. Efectivamente, desde el 6-4 lo contaremos, por cierto, dos detalles muy rápidos, uh -huh. uno, eh, a ver si mañana se rompe la mala racha histórica del Valencia-Básquet uh -huh. de la cancha del Kinki, tres visitas, eh, tres derrotas, sí que es cierto que la pasada temporada, pese a perder, fue una derrota dulce, puesto que el equipo consiguió eliminar precisamente al Kinki en los octavos de final de la, del EuroCup, y hoy además se ha conocido el hipotético rival en las semifinales de la competición europea. El Bambit ha ganado por cuatro puntos al equipo francés del Paris Le Valois, había perdido por dos en Francia... Así pues hoy, victoria ajustada, pero le ha valido al Bambit, que espera ya rival, esperemos que sea el Valencia Basket en esas semifinales, evidentemente una semifinal que sería, teóricamente, mucho más sencilla que la que mañana van a afrontar los, los dos equipos. Se sentin demà, Juanma. Un abrazo, buenas noches. El nostre company demà el Superbasket ha estat pendent del Conjunto a El 12 i 3, ja, ràpidament, debat, el Tule i l'anàlisi, a la 97, punts de ràdio Esports, un 97 nit, fins a la 1 de la matinada.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 Les 12 de la 4... Som... A mi també me segueixen eh, Algunes ahem. cases especialitzades en, en il·luminació Hola Pablo Leiva, què tal? Bona nit Com Bé, hi ha cases especialitzades en il·luminació Que te seguixen per Twitter pues Les interessarà el futbol e ¿no? Les interessarà pues, el futbol És possible A tu te segueixen cases d'il·luminació exterior per no, no Twitter No tengo tan claro que les interessa el futbol <ríe> no Bona nit <ríe> Bona nit, a mi no me siguen Pablo Leiva, tu sabràs el que haces Peter Languila alias Leiviña No es sé qué de... permite no, me, me negue a que suene en este no, programa Pero luego se van a los pasos A hacer el Juli a, judi, a arribarse van, los, los dos no Se quedó una canción de un taxi Se arriban más que el Juli mano en mano ¿Sí? ¿Vos a sí. Más Arturo que yo, no. eh Pero que se arriman más que el Juli a todos los sí sí sí. Sí, sí, sí sí sí sí espero que no tenga la canción que he pedido yo hoy <risa> que me sea muy mal lo haberle pedido hace un mes y luego contaré por qué pues eh, pues sí eh, en, en, en seguísen algunas casas de iluminación exterior a tú a tú a mí no, sí a mí no, sí no. yo di que mí me seguísen casas de iluminación exterior no sé si a tú te pasa igual Que no, me apetece no. con el tema, tío Es que me estás <risa> mirando aquí Que a mí no me siguen, tío Está, está pegando una llarga cambiada, pero vamos eh. <risa> Ahora el Peter Languilas, ¿eh? Sí, sí, sí, está <risa> eludiendo Está eludiendo es que... el, es que... eh, eh. ah. el Salva Folgado tampoco le sigue, ¿eh? Sí, también, a ah, Salva sí, sí. ah, ah, Folgado también Sous, verdolagues C y algo de, fareu Cáceres de iluminación exterior, ¿no, Folgado? Iluminación exterior Sous, sí. verdolagues y algo te... fareu Dos de la nit y seis minutos ah. Hola, Bao <risa> Hola, Oye, sal, sal de la cueva, Vicente sal de la cueva Estén comentando que en Twitter últimamente Pues a algún, a Folgado, a Leib, a mí en casas de iluminación exterior Yo tengo que decir que en este caso Estoy totalmente en fuera de juego Yo he intentado seguir, pero no lo consigo ah, ya, no, Va, va, va, Manu Tebao Sal de la cueva Que me Paco Rocha eh. Bueno, es ¿Eh? bueno, de eh, Parar de moltes coses yo hemos de sentir a Nuno que ha donat una entrevista, quina pena que en uno a voltes no que estar en els mitjans locals. Me dóna una pena tremenda perquè tinc una entrevista bestial i crec que és un bon entrenador, les coses com siguen. Però també m'agradaria que ens una miqueta de, de casa als, als mitjans locals. Jo dic obertament. Jo no sóc dels que quan no tinc un protagonista dic que no diu res interessant. A mi me sembla que en uno diu coses interessants... Eh, i m'agradaria, sincerament, m'agradaria eh, que vinguera de tant en tant, a algun mitjà local i se deixara se a vore i se deixaran titulars tan bons com per a mi els que he donat avui a, bien, al programa A Pie de Campo diu de Canal+. Plus. Sí, de la Casa del Futbol és el Canal+. Plus, en, en efecte. Que dia a, a, a a pie de no, és a Pie de Campo. A Pie de, de Campo, sí, en efecte. Està molt bé, jo, jo l'he escoltat i està molt bé. Té coses molt interessants per a sentir Sobretot i Sobretot que, que una cosa que diu que quan estàs, escoltant, dius... De Ara, sí. Terror, sí, sí, sí, però per això t'he dit que... Diu que això és molt interessant, perquè eh, fidelitza en paraules els fets que estem veient tots sobre el terreny de, de joc. Però jo volia eh, començar... Sentirem-ho, no?, eh? perquè ho han fet a la primera mitja però crec que en la segona mitja hora anem a parlar-ne. És més, jo encara estava fent el guió del programa, encara no, havia, no sabia de l'existència de l'entrevista avui... I ja, de fet, havia fet una, una pregunta, que és quin percentatge de l'èxit de la campanya li hem de donar a l'1? Ara entranem, si voleu, en unir tema, que em pareix molt interessant. Hem de començar, però una miqueta, tot el que està manatjant-se últimament, el pues, que en el seu dia eh, parlem de la 97, o també en diria el United, el que en el seu dia també va publicar eh, super SuperSovic, s'ha ofertat 35 quilos que es rebutja la València, que també pregunt... eh, va publicar super sobre el Dortmund i Mustafi, el que, vull... que el dilluns... El tècnic, tècnic del, del Manchester en Elge, el Martínez Valero. Correcte. Eh... Lo de Pau Fuster. Lo de Pau Fuster, en efecte. Tot això fa preveure que, com dèiem, l'estiu va ser mogudet. Una cosa és que tu tingues un multimilionari com a propietari, que està ahí, que es diu Peter Lim, i l'altra cosa és que, lògicament, els millors equips d'Europa, que no són bobos vinguen a preguntar i interessar-se eh, per els teus centrats perquè estan rendint a un nivell top i lògicament els grans d'Europa diuen eh, txt, València, ja que fiques una altra altra València lo que significa que el València està fent belles coses quan els grans s'interessen els teus jugadors Jo que és, és millor que el Dortmund i el United s'interessin per els teus centrats que no s'interessen en la Unió Esportiva Las Palmas i en Numancia i això és una, no lo... una obviotat, perdona i, i acabe l'Iva el estilo va a ser fotudo, y además, ya lo comentaba en este mes día en la, en, la, en la tele, pero torno decir, el Valencia competir en avantache avantage, por la Liga Anglesa, eh, que hoy se publica y que, que, que en los compis de, de Plaza Deportiva publicaron que el Tottenham está también a la de Mustafi. El Valencia sí, va, que, es que va, va eh, a tiender de complicar. El, el Tottenham sí. estaba en Martínez Valero también. También estaba en el Martínez Valero. Por tanto, eh, señores, es evident que está muy bien, porque significa que el Valencia está funcionando bien, pero también es evidente que está Estiu El València va tenir cap tal, I de fet Vuita més còmpics de Levante Parlen de que El Rufet i Iala Que no estan quiets Ja miren centrals Però el que puga ser La idea La idea és no vendre La idea Com publicaven en el seu dia Superdeport Hola, som el United I teniu un 35 50 O no n'hi ha O no n'hi ha vendat jugador Venda no O siga, Que siga el jugador el que, el que pague la clàusula. Si no seixina La idea Lògicament No soltar a cap dels dos al Eix central que ha tenia un ollent, eh, el va batejar fenomenalment i de fet ja en retransmissions eh, la defensa central del València, eh te la meto la de digat dubs para que te l'apuntes apuntes, eh i Tamendison, Mustamendi a partir d'ara. A què tarda? Estaba ahí, está, guay, está vestida, es un, oyente, eh? es un oyente, en el Twitter, Musta Mendy me, me paregué paré mira, se queda, me ibas a tema al permiso, per puñetero, utilizar. Te té un punto a bustavante, pero no, no, mucha. Musta Mendy, no, Musta la fusión perquè a veces els dos són un. Sí, sí, sí, sí, está está volve moldo, volve mentirado. Musta oyente. No me recordarà recordado aquí, te van disculpes, a més te vas a mandar el permiso. Te felicito, si no sé quién eres, te felicito. Te fe, te felicite. mira, ahora Manifiéstate ahora desde mira, vamos, a echar buscar, a buscarlo. Señores, eh, va a que que el sentados están ahí y están en, en la vista del Smith Grands. Yo, como decías, qué bueno es que los grandes se fijen en los jugadores del Valencia y al fin y al cabo es un poco eh, evidenciar que el Valencia vuelve a estar en la pomada, que el Valencia tiene a gran parte o a, a buenos jugadores que están en el primer escalón mundial y al fin y al cabo, si el Manchester viene a por Otamendi, si el Tottenham viene a por Mustafi si hay otros equipos que se fijan en Gaya, que hay otros jugadores que se fijan en otros equipos que se fijan en Parejo. Al final, si están tocando a tantos jugadores es porque el equipo en su contexto en, en amplio está funcionando al máximo y todos y cada una de las piezas están rindiendo. Porque se están fijando en todas las partes, ya no solo en la defensa, en el centro del campo, to todas las líneas tienen un jugador al que quieren tocar y eso es importantísimo. Pero se le dicen Luis Aloyen Campos Udigue, Luis que es @ChenQbo, pues eh iba a ser el que va a ir lo de Mustamendi y ya espera, a mí se queda, por ejemplo, de Mustamendi y Luis ChenQbo, Chen Amene ChenQbo. Ah, este es la Crew Hammer, se güe. Vao y Carlos Bau, ¿qué la ¿Qué eh, la va, a pelear, va a haber que pelear este estilo, señores Bueno, yo, yo creo que si sí, sí. la idea es hacer un equipo potente Un equipo poderoso eh, Significa que vas a tener grandes jugadores Buenos jugadores Unos que progresen, como, como es el caso de Gallagher uh -huh. Y otros que lleguen y te demuestren ya de entrada Que son enormes jugadores Estamos hablando, en este caso, de los centrales De Otamendi y Mustafi Que también lo podíamos llamar Otatafi <risa> ¿Cómo, cómo, cómo? Otatafi Esto para cuando la caguen, va Cuando hagan una bala ya no son muy tan precisos Otatafi Suena escatológico la Suena escatológico no, no, Marca blanca que, que, yo es que te <risa> Bueno, pues con Otatafi ¿Qué pasa? Que son los mejores sectarios de la Liga Española Con una diferencia abismal Y la Liga Española es muy dura Es muy competitiva Y resulta que estos dos... Eh, no olvidemos que Mustafi... Vino como con poco nombre... Pero venía de ganar un mundial... Y un mundial para un central jugando de lateral derecho... Lo cual quiere decir que es un tío de recursos... Y, y nos ha demostrado que es, es muy sobrio... Eh, sabe estar eh, se, es uno, un gran que, central un, un gran enorme, pero que, que vino un poco eh, como si fuera, un, no lo sé no, no, no lo valoramos bien Hombre, Bau, recuerda que decíamos, porque tiene que jugar Mustafi si vez Bezo haciéndolo bien pues mira. Claro, un, be un Bezo y una flor, efectivamente <risa> Tía, ¿eh? acuérdate pero es que, Bau, acabas de decir que que es una de las mejores parejas de la liga española no, no, no, no, no, no estoy de acuerdo con no. de Europa. De, claro, quería ir un poco ahí. Es que el otro día cortado a Bau, eh, un respeto, un respeto. No, no, a, a, no eh. quería darle la razón, pero si sí, ya es, estás es que estás cortando a un mito pero, de queismo, un hombre ya, dicho, ya mayor, estás cortándolo, el, ¿eh? el señor Planeta Aleiva. <risa> <risa> qué mal, qué mal tirada está esa, ¿eh? La tira con todo el sarcasmo, ¿eh? Las tiradas hay una mijita mala. Yo no he dicho nada, ¿vale? La mejor, pero yo he dicho es la mejor, no una de las mejores La, la mejor, mejor, correcto, la mejor de la liga española Pero es que te pones a ver el otro día que Guardiola sienta a Dante en el minuto 30 Que tiene un pique con él Que el Borussia Dortmund va como loco también buscando centrales Que la liga inglesa no Manchester United es una madre Si es que al final te pones a mirar en Europa Y estamos hablando de una de las mejores de Europa también no, seguro, seguro, y, y, y del mundo, yo, eh, realmente Otamendi es pues, eh, muy bueno, pero es que también es fuera de lo común, es una barbaridad, descentral. ojo, de profesionalidad, de implicación, de, de, tácticamente ordenadísimo, eh, es un atleta, esas pues, es, es que salga con el pie en lugar de con la cabeza, a, a, a tres, tres, tres, y te tres, tres, tres. levantas del asiento, hombre y este pollo ¿no? <risa> <risa> ya ya ya eh, eh, ya parlamente de esta, de esta teoria, y demás se ha barallado eh, yo en en las patinas de super con cada dimecres y yo lo que le voy a en es no es tan solos todo el todo el balón de cap reballar una pilota Eh, ser més ràpid que el davant no, no, Mustafi és arribar al Calderón i fer el peixito com peixito en Mandzukic i quan el Calderón apreta o qualsevol estadi pegar dos xillits i ficar firmes quatre i darrere i tirar la línia i chillar i manar el que sempre s'ha dit jerarquia sí, i ja, això val sí, molts milions i, i, i donar exemple quan I donar, se ho deixa tot i entrenar en doble sessió sí pero a estar en la batalla de Calderón y no se amaga. ¿vale? No que al final, cuando las estrellas son las primeras que tú en la bandera, se hace es, es, es Van Rael. Si la estrella se amaga, ¡ay, este no, vol, no, vol, no, no fuerza para ir a Calderón! No. Entonces ellos salgo no correr. Claro. Sí, entonces, es que es a pero ese chino con su forma en el seguimiento. Además, lo que ha planteado Manolo, lo que ha dicho Manolo, hay un tema para mí muy importante de estos dos pedazos de jugadores, de estos uh -huh. dos centrales, y es que Mustafi, enriquece una barbaritat el juego de Barragán i és es que ho també enriquece, Enriquete hi ha enriqueció. Sí después. senyor, futbol de gallà. Estic absolutament d'acord totze i set. Parn de centraars per arrancar la nit de la tertúlia. Ascí a 97 punts de ràdio. Esports dotze i set fem una pausa i torni seguida. Centrals Nuno, no tot una migueta ací fins a l'hora de la matinada en la 97 punts de ràdio.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 ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoven Masaje Corporal. Luxoven es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoven en tu farmacia. Si te agrada el sport, esta es la tegua cita obligatoria. Sports 97 NEED, el teu equipo, la tegua radio. Como te digo, tema de sentadas para arrancar hoy el programa... Eh el greu problema i este, este migdia amb Pablo i amb Carlos ja ho comentàvem en la tele, és eh, sobretot de cara als anglesos. A veure, és que quan més partits pereguen el Madrid, més noms van eixir de futbolistes. Això és una evidència. El Madrid va acabar volent, bueno, quan continua perdent partits, el Madrid va acabar volent, al porter suplent suplèndio s'assuna. Eh, van a començar a eixir noms, ja no parar. També és cert una evidència que, desgraciadament, és eh, para que el Madrid se ponga aficar pesaet. El Madrid, en alguna cosa, ha de presionar también, algún vilaje de enviar al representante de Sergio Ramos y de Pepe, que vuelve a renovarlos y de momento están tragando también cifres que ofreís Florentino. también es de Yo lo primero para comenzar, Maradéa y Abau, Vicente, ¿por qué cuando te corto yo protestas y cuando te corta Pablo Leiva no dices nada? está renegando. Porque yo soy seguidor de... Estún se renegó. ¿Eh? Seguido del de Planeta Leiva, ¿no? Es una respuesta, es una respuesta. Yo te la acepto. Trae la... ¿no? Yo te la acepto. Vale. Es que además hay que... Pero Pero de... ma mañana que venga Pablo Leiva a la una y media, a la una y pico también, <risa> ¿no? A Valencia Abierta, ¿cómo es eso? <risa> Pero si, si lo que hemos hecho hoy es publicitar esa iniciativa de Super Fantástica eh, del Saludo Militar. Vale, vale. Que lo estás poniendo celoso, Vicente. Es eh, señor Bosch, he tenido la diferencia de avisarle... <risa> Para, que, para venir ¿no? sí ¿no? Eh, vale vale eh, bueno, eh yo te pago una pregunta para tú me respondes ¿cuántos ¿cuántos ¿cuán eh? te están pidiendo de, de, de esta bueno, semana de, de, me están, me o están dioteando? me mal. Estoy, está mal está tan punto de hacer un tweet mira todos los que me pedís pero es que me está mal estoy tratando ahora si replegue para la redacción mhm uh -huh. Pero ni a tanta Chendia fuera de Valencia que me está llamando un póster pues que, de Tamendi. Pues en Isha Chendia, en que tiene Yo te voy una cosa, cabrudo. esta tarde... En Isha eh, Chendia... Eh, ¿eh? Pablo, le iba a ser nada Mandi que portaba un, dos carpetas preles de póster. Dos carpetas preles de póster. Sí. Y yo quedando mal. Le iba a... Esta tarde más de uno me ha saludado como Tamendi, ¿eh? <risa> o sea, eso está bien, eso está bien. Te lo digo, de verdad. Esta semana, posquillo en la tele, es la semana de la saludación a Tamendi. Todos los No como Bao, Bao, que se saluda con la izquierda. Bao, es con la derecha, ¿eh? Que ahorita has hecho la foto saludadote con la izquierda del pues sargento no, no, chisquero si eso era para sujetar el póster, caralla. Ah, vale, vale, vale, Yo qué sé, yo qué sé. O sea, Como también dióteando, qué diría que ¿Cómo vas a saludar a Saforaguí El Saforaguí muy mal ha saludado, porque... Muy mal. Si Morrovira muy mal, no ha hecho la milí, hombre, muy mal. Todos vamos a saludar con la misma mano, sujetando un póster que se vea la foto. Vale, vale, vale, bien. Yo qué sé, a mí es que bueno. me ha llamado la atención. Bueno, a lo Pero... que iba. Sí. Es... Y yo al no. respecto al asunto de los de los centrales, uh -huh. yo yo eh, recuerdo la entrevista de Rufete la semana pasada. Córrete, y... mira. Esto <ríe> El hey, Rufete parla de mmm, cuando parla de centrales parla de pareja de centrales ¿Eh? Pareja de está, está pareja mal, amigo, parla, amigo. De, parla de pareja de centrales eh bien que, que, bien que todos estos equips tan poderosos es fixen en, en futbolistas de Valencia es una consecuencia de del Trebay de, que está en ver Valencia niames consecuencias, voy a decir, que vais a tener 13 internacionales, ¿no? Que vais a hacer tres para Argentina, bueno, Enzo no, pero no. eh que que Argent que a tres internacionales pero para Argentina, cuántos tenía tres internacionales en Argentina? Eran Ayala, Kili González Valdez, Neymar. Póngase usted de pie ¿eh? para hablar de Ayala, Neymar, que, Bo, que son bon desay, molt buena punt. Claro, son molt Eh, Conclusión, apuntes, detalles Llámalo como quieras uh -huh. Que te van a entender Porque él va a ser 360 Porque no sé qué, no sé cuánto, no sé menos Además yo de Ya se entran meses en Otamendi A mí de Otamendi, Me quito el sombrero en Rufete y en Ayala Es una cuestión que ar, hace Una reflexión que hace Montoro El supermurciélago, Julia Montoro eh, Y es cuando este, este Fue fa un año y dos meses en invierno enero de 2014 cheré 2014 cuando además ya no tenía dineros y, y, y se preguntaba cómo se ha pagado también y, pues vendiendo a otros futbolistas hemos aguardado a, a Joás o lo que siga pero yo es lo que te decía el valencia como se, se hace toda la vida del fútbol pero no quiero ir a la maldita pregunta o bendita pregunta lo que hubiera es a la interesada pregunta claro lo que o a la interesada pregunta lo que voy a quedar es con hallada y Rufete lidi buena madre Amadeo salvo Este futbolista, han va a construir el equipo has comenzan pero este futbolista. Esta va a ser la piedra angular de nuestro Valencia. Un Valencia que, que, que volen fer a imagen y semejanta del doblete. Y si el volen fichar, el que fichar ya. Ya volen vestirias en el Traguem. Pero tenéis que ficharlo ya. Y que un mes, un año y dos meses después, 14 15 meses después, tú eches que el Valencia es exactamente... ...con Rufete allá a la vidriena... Dios salvo... ...ojo cómo estaba el Valencia... eh ...ojo cómo estaba el Valencia... yo digo... ...chapo para el ratón... ...y para Rufete... ...chapo... ...y torne, y Conte... ...el descubrimiento de Gustaf... vuelvo a decir lo que he dicho antes Pablo... ...que yo es una pregunta que le fui en Pascu y yo... ...señor Rufete... ...o señor manager... O sea, ...ya no soy <risa> un... ...parabólico como Pablo le iba o, ...o el zurdo Picantón... Pero, no, yo sabía que también dirá un defensa argentino que dice que es muy bueno, que juega en el Oporto. Yo eso lo sabía. Pero este Mustafi, ¿usted dónde sacaba este Mustafi? ¿Usted cómo pone 8 millones, eh? Yeah, ahí voy, ¿eh? pam, ¡Ocho! ¿eh? 8 millones es mucho dinero. No, 8 millones por un futbolista que que que no iba a jugar el mundial, si no es elisiona Marco Royce, si no se lesiona Marco Royce, un desconocido, entre comillas, porque luego gana el mundial, se gana el puesto, pero el Valencia va a ver a, a, ¿cómo era? Apúntame, Soriano, va, va a ver a Roberto Obian. Soriano y, y, a, y, y a Pedro Obiang. Y ahí es cuando se capta, en un, en un trabajo, no no a exagerar, típico, eso pasa en todas siete días técnicas, vas a ver a un equipo, a ver a Pepito, y, y dices, eh, es que me gusta Paquito. Eso pasará todos los años, ¿eh? Pero es decir, la apuesta del Valencia en Mustafi yo también Otamendi es muy decidida. Es que se la juegan, apuestan de verdad. En vez de fichar a cinco por tres... Ficho a, a, a, a uno por 15 Y acertar. Y a partir de ahí montó el equipo. Y luego, todo esto que te decían cuando tú preguntabas. Oiga usted, que usted ha fitado un central por 12 millones. Ya, ya. Pero es que vamos a hacer el equipo en torno a él. Y el Valencia te lo decía. Y ahora resulta que pasa. Pues sí. yo me quito el sombrero. Porque eso es acertar. Y es que en esa Y arriesgar y apostar. En esa entrevista, que, que es imperdible para mí porque deja muchos detalles. Deja muchos detalles, Rufete. Precisamente <risa> ¿Hablas de la, la entrevista de Carlos? Sí, la de una hora, sí, va, la de una hora. Esta, esta semana no tiene cierre, pues no que... tiene, no, no. Y la, y la que viene va camino de que la que viene tampoco, ¿eh? Es que ahí da la clave de es perdona, ahora o nunca. Perdona, perdona, es que es Miss H, Pedro Carlos y tiene que decirlo. Avi Ramírez, VFF. Señor Carles Bosch, torneo a traer el súper, a mi el también que tengas el mismo nebote, donadme la bala todo el día. Yo que... Es que me... me, no, me rebelle, ¿eh? Peque... ah, no, no, no, no, no, no va a me remei. Es que estoy quedando mal, y claro, este va a me llorar y diría, no, yo te la envié, pero es que te ting... 50 peticiones. Pues, cree que a un nebote tendré que plantearse bueno, ¿eh? otra vuelta. Vale. Perdona, Pablo, que te he traído. Culpa de Que en una de las respuestas de Rufete, va uh -huh. a que es con Mustafi si una hora o nunca. Porque eh, si eh, todo sí, el mundo... Sí, sí, correcto. En, en una de esas respuestas, él dice... Y probablemente, sí. mirad la evolución del futbolista, era una... Era no, un árabe, ah, oh, a decirlo no, del mundial. mundial. Él dice, si la gente eh, que se esperaba al mundial para verle, para que destacara de... Él destacó como lateral, pero nosotros ya la habíamos visto como central. Es decir, el trabajo que llevan de antes, el trabajo que llevan en la espalda, es lo que está destacando... Eh, los buenos modos y las buenas maneras de este de este grupo de trabajo que tiene el Valencia, uh -huh. porque van y el Mundial lo juega como lateral, pero cuando viene aquí no hay dudas de que va a ser central, y eso es porque lo tienen clarísimo, y al final a la larga, 8 uh -huh. millones de euros por Mustafi que parecieron muchos por aquel entonces ahora el nivel de Mustafi hasta ahora en esta temporada ¿en cuánto tasarías a Mustafi? No, no, Mustafi, si tú puedes vender, voy a decir una cifra que, que alguien dice que es poco, yo creo que por 20 millones sí. a un equipo alemán, entre 15 y 20 del Strauss. Claro que le sacas. A Mateo salvo que que es, que negociando es duro duro. Sí. El, el Dortmund que tiene pasta, le falta un central, no sé ni desde cuándo. Claro que le sacas 20. Que, que y ahora qué día yo ir yo ahí porque me imagino que mandó lo que raid al final. El Valencia dice que no, que no se vende, que sí. el Valencia no vende. El Valencia no vende y que la gente tenga muy clara que va, ya va a pelear por porque yo también no estoy, idea, no estoy diciendo que Valencia... se haya ido ya, no estoy diciendo que se haya ido ya. No, no, no, no, no. No, no. Pero sea... que la chinga de saber quién es el punto de partida desde el cual trae vaya el Valencia, que es no anemavendes centrals. El punto de partida es es de, desde, desde el cual trae el Valencia y vi públicamente, que Amadeus Salvo, por ejemplo, por Rufete, en la entrevista de la semana pasada es que eso también dice el Clásico las 1.50. Ah, perdóname un segundo, Carlos. Sí, desde la cueva te escucho. A ver, sí. <ríe> va, venga. Digues, eh, Bau. Yo que estoy menos menos en la actualidad que vosotros, rabiosa, uh -huh. como estáis todos los días La cláusula es de 50 ¿50? Sí. ¿Y, si se, y, si, ¿Y si él paga su cláusula tiene que pagar Hacienda? Evidentemente, y sí, aún que iba que, que haya que pagar ver, Siendo eh. un equipo extranjero no lo sé, Bau, sinceramente Sí, sí, también ver, ¿eh? ¿eh? Vale. Yo, yo creo que sí, pero es que nosotros estamos hablando de 75-30 millones ¿no? ah, no, Yo te digo que en Valencia dice la cláusula pero y, ahí, y y remato mi argumentación y si quieres entramos en eso, Bau si, no, entrar, no, no, es, eh, si es por curiosidad. Vale, eh. es, un, es un matiz, vale, bien. Entonces, a, a, a, a lo que yo voy. Es un, es un, perdón, es un matizajo, ¿eh? <risa> vale, vale, no, es un matiz de 25 <risa> millones de euros <risa> ay, que ay, yo ay, los goño todos los hay semanas que sí, hay semanas que montones si me porto bien, ¿eh? bueno, a, a, a lo que iba, el Valencia ya ya mmm, la respuesta, la respuesta del Valencia llega a Bamboré eh, meses que el Manchester pone 35, ¿eh? Ojo, ¿eh? 35 y di uno y di uno y el, el Valencia dirá no, no, 45 tampoco si quieres 50 y pones tú la cláusula y aquí voy yo aunque venga el Manchester dispuesto a poner los 50 masiva, que, que el matizazo de Bau el Valencia sigue teniendo margen sigue teniendo margen el margen es convencer al futbolista Yo creo que el Valencia si entra en Champions. Luego es capaz de por lo que sea tener dinero porque al final el futbolista hay que convencerlo por dinero o también está muy a gusto en Valencia, pero si allí le pagan el triple es lo que hay. O también dice un argentino que se fue a Oporto y luego a Brasil cedido, ¿qué decir? Sí, como un cualquier situamos, trabajo, claro, claro, que vale menos tú yo en Superdeporte y Maduro no 97, ¿vale? Es <risa> que hay que decirlo, a ver si lo está escuchando aquí el jefe Pablo Leiva y la leía a Borgorda. <risa> a lo que iba, a lo que iba. Y que el convencer a futbolista es dinero. Pero Valencia tiene esa arma todavía, esa arma, no, perdón, esa bala. Esa bala, la posibilidad de aguantarla también y Valencia la tiene y la va a pelear. Sí. Uh -huh. Ahora, usted tiene que convencer también el Manchester también Otamendi que se vaya, pero yo no puedo convencer, aunque usted tenga los 50 más el matizazo de IVA de BAU. Es decir, que este este Valencia de salvo Rufete Ayala es muy peleón. Y yo no, no quiero sí. llevar a contra ni a nadie, ¿no? Pero eso de que Valencia da por perdido a Otamendi es mentira. Mentira. Otra sea, no. cosa es que se vaya o no, ¿eh? Pe -per no. Pero pe perdido, men no. menudo son. Menudo no. son. Menudo son. Mare, la gente, creo que la gente sabe cómo es Amadeo Salvo En ese sentido, menudos son Dos angelitos eh. mitja, Pausa obligatoria per a la public Tornem, llegim missatges I eh, entrem en els dos altres temes de la nit El que estem plantejant Als nostres oyents en la rava Sports nit, Ha arribat el paro lliguer En el pitjor moment possible per a la València Tenint en compte la ratxa que duia l'equip d'en 1 El Villarreal 0-3 Bueno, i... I... <ríe> Això ho jo, tres I després també parlem i sentim en uno. Interessantes les seues reflexions en el dia d'avui en Canal+. 12 i mitja, fem una pausa i tornem, vinga.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 a radio 1232 alemán mes messages la pregunta que está en fans que es si pensó que van a echar arriba el parón el pitcher momento posible teniendo en cuenta cómo andaba de lanzar Galicia-VCF-1900 Dio Esa es la pregunta Del millón en Valencia Xavi Simón de un o pichor No el sé Para mí El pichor es estar 15 días Enseguida a Valencia Totalmente tío. Totalmente errado Y no te imagines Ser periodista Ya flipé Ignacio <risa> Dio Que a mes a mes Luis Ponce Dio Sabremos el día 5 de abril Ani de di, Ani diu, Sí Per supuesto Paco Dio Sí Estábamos embalados Y el parón no es bo Iván Mora Dio Sí Pero Potser ir Para preparar el equipo Al máximo Para el tron final de Lliga. Jaime Mínguez, que estará de ambos altos, Am el Valencia a descansar y Barça de Madrid a pegarse entre ellos. Always look on the bright side of life. Que era lo que cantaban en... La vida de Brian. En la vida de Brian, correcto. Peña Valencia, aquí está el Facebook. Dio, pensé que sí, estaban... <risa> pero que estaba... Pensé que sí, pero ¿no? que estaba... Correcto. En un momento, Dolls. Eh... Dio Carlos Cervera. Para mí no, veo el equipo muy seguro y sobre todo con una fuerte mentalidad. Alex, Dios, sí, por el contra al Deportivo y Levante perdimos porque los jugadores estaban fuera por el palón de selecciones, muy peligroso Manolo. Avi Ramírez, que es el que ha ensalid el tema del póster. Avi, tenemos un póster así. Lo también, desde Superdeporte, acaban de trobarlo que estaba para la redacción. Tenemos un póster también. Si el Bos, Vols... si te das un un pernilé. Pa de Vasquevé, de más que ve, el señor Bos, el señor le iba, el señor voy un servidor, tasperen. ¿Sí que, si que es que ve? De... Te esperem així, te guardem el pòster, si tu el vols, te guardem en la redacció, així el eh, carrer tràcticament del Polígon Bala de Quart, on està la 97 punts de ràdio, te'n vens a Esports 97 nit, i tens el pòster també t'ha ment dit per a tu i pel teu nebot. No, bueno, n'hi ha un, que ja han trobat un, de voler. Espera el nebot. Espera el nebot. Però el test és així. si el vols, bueno, així està, a mi. A mi l'has demanat per al nebot, eh? Correcte, doncs pues així el tenim, per a tu. Però el sopar o el berenar el té que pagar, eh? <ríe> o no, no, no el, el, el perrinet, o el perrinet. O si li van cobrar al nebot, el bandido. el bandido. Francisco Gómez que diu jo jo tinc el pòster penjaet i tot ay, ay, diu, ara si algú el vol 50 orets ah, <laughs> que bandido Francisco eh, Gómez ha fet regoció i va una cosa. això és un tuit fet he hecho un mirada ligera si va uns 50 euros no li el ven el pòster <laughs> claus o clàusula no li el ven que voler anar-se el pòster té que voler anar-se el, anar claro. el pòster que paguen la clàusula sí, no <laughs> i diu Francisco Gómez sobre la pregunta que eh, eh, estem fent a la gent Diu La verdad es que sí Duy en la directa no, no es el puntal De este equipo Jugadores Defenestrats Ahora son imprescindibles eh, Boete Diu El altre paro No es Vingue Pero ahora te igual Estén mejor Que el ministro De Economía De Burundi <risa> no, no sé Cómo estará El ministro De Economía Yo, de yo no pillo Morete, La relación No sé, no sé Cómo está El ministro De Economía De Burundi Si lo puedes explicar Fantástico Comerá El El El, el... El príncipe, que se casa, el príncipe de Musampa, ¿cómo era? El príncipe de Zamunda De Zamunda La peli de... Zamunda de... Vale, vale a si me, me he confundido En su referencia Rintintuit Diu, creo que sí Pero pensa igualmente Que el equipo está tan enchufado Que no lo acusará Y Andreu Igual diu, arriba en el momento Justo para agafar forces Para la recta final Saludaciones a Carlos Bosch Pues mira Muy bien, es un crack No, no, no se sé quiere no? Pero es un fenómeno Andreu Igual Andreu Igual Ah, de pues Twitter Le eh... conec Eh, queda ja saludat lògicament, senyor Bosch 12 i 35, i en tot això, senyors en este moment, primer arriba malament el paró per al València? arriba d'una manera incòmoda per l'arraja que duia l'Igut no, a veure, l'equip està tan llançat, que ho han dit algun, algun en Twitter, que jo estic d'acord uh -huh. però bueno, no sé si calificar-ho d'inoportuno no? perquè el Pilar ve de cascar en, el, en el Sevilla, si el partit ha hagués sigut immediatament Eh, que a Palma Tòlia és del Villarreal que continue pensant que va ser aixina perquè va el València el veig molt fort però bé, bueno, venen de seleccions no sé a mi jo, jo si hauria sigut no hauria hagut paró, per mi millor eh Pero bueno, yo, también sé que el equipo está muy duro, está muy fuerte. No. Yo no estoy de acuerdo con Carlos. Hombre, ya era hora, vamos, ¿qué era <risa> Estaba Somos... Mal, era vamos, más sabónico. Vino, ¿Pero con todo el almíbar ah, por aquí por allá? Ha durado 36 ah, minutos, ¿eh? <risa> digo, ¿Qué estoy haciendo <risa> mal, yo? A <risa> no, eh, te tengo que hacer una pregunta. ¿Qué has dicho? Que es que no te he oído. <risa> no sé lo que has dicho, pero no estoy de acuerdo. No estás de acuerdo. Venga. <risa> no, Él no, dijo que no. la paro no, no, no, no, no le iba no no a afeitar a la Valencia porque está muy maúr. No, que sí que lo he oído. que sí que Yo creo que, que el Valencia va tan embalado y está tan seguro de sus fuerzas, uh -huh. y sobre todo habéis, hemos nombrado antes a Mustafi Yutamendi, que son grandes jugadores, muy bien vistos por Rufet allá Ayala y compañía, pero es que lo que han fichado el Valencia es, es vestuario también, porque todos son profesionales, todos son ínteros, todos están implicados, y eso es importante, yo creo que el parón incluso va a venir bien por una razón fundamental… Porque los delanteros los tiene cogidos con pinzas. Tanto a Palco Alcácer como a Negredo. Eso, en eso te la razón, vao, pero no te acostumbres. Pues no, ya lo no, <risa> no, no te acostumbres. Pues fundamentalmente por eso. Porque están los dos con alfileres. Para ser una no, cosita, no, aparte no, que conteste no, Pablo y que, y que retruque Carlos. Avidio, que el Dimash Keref hace lo posible prestar así. Muy bien, Si pasa posible... Y el pernil y el El Foster, pero tú, amigo. El de Flor de Seba, ¿no? Un <risa> matiz... <risa> Antes de... Tira, <risa> tira Carlos. <risa> es que voy dito... No sé si voy a ir mis días. Eh... Yo creo que ya va en, con la cancióncita de que este jugador del es de LIM, este jugador juega porque es de LIM. Mira, señores, el Valencia, Peter Lima ha fichado un futbolista de 26 millones de euros. ¿Que es Enzo Pérez? Que es Enzo Pérez, y el que va al banquillo, el que anda al banquillo es André Gómez. Uh -huh. Parejo y Jair Fuego son titulars indiscutibles. Ya vale con la canción. Rodrigo hace mucho que no es titular cuando no lo merece. Entra Rubén, entra Bezo, Rubén Bezo no juega uh -huh. ni un partido. Y cuando juega lo hace bien y vuelve al banquillo. Y Cancelo, que es un futbolista al que si le diéramos partidos podría explotar mucho antes, no juega porque se ha renovado a Barragán. Ya vale con el tema Méndez, tío, ya yo, vale. Yo, yo, yo es que, hay es, que, es que ya vale con Carlos, la fábrica de engorde de Méndez, hombre. Carlos, ya no, vale. no, no. yo es que creo que ahí lo que ha habido también es una evolución del uno Claro que sí, claro que sí, que no lo niego, pero que, que oh, se sigue eh, diciendo, eh, vao. Y bueno, yo te digo, una evolución del uno que es normal también porque... ¡Claro! Es Por... entrenador muy noble, muy joven. Claro, y llegas tú, ¿cómo vas a sentar a Rodrigo, que tiene todas esas condiciones y ha costado 25 millones? hay que valiente es decirlo. Bueno, al final, el, el fútbol, y el hombre ha ido evolucionando, que está bien tirado, pero que ya vale. Que queremos más pruebas, Vicente, más pruebas queremos. No, pero si yo lo que digo es que ha evolucionado el entrenador. Sí, pero ah, que bien. que se sigue diciendo con todos los datos que acabo de aportar más las pruebas queremos Negredo ha costado 25 los que haya costado y todos sabemos que ahora suplente de Paco Cancelo Bezo no juega ni una y Enzo Pérez sienta André? es que es que Parejo y Javi, y, y Javi Fuego son indiscutible hombre pero, sabes que me pasa a mí como, como tú dices se sigue diciendo pero yo solo eh, oigo o escucho 97, por, por ejemplo lo... lo dijo Cañizares el otro día no, pues, es que seguro que no lo escucho no pero es que lo dijo perdóname Pablo ¿Has terminado? Sí, sí <risa> Venga, Pablo No, simplemente quería quería comentar eh, Respecto a lo que decía Vicente sobre Nuno El Valencia eh, tuvo una mala época al comienzo de los dos meses Y la pregunta de hoy era un poco sobre Nuno Yo creo que en esa evolución del Valencia Es imposible no destacar Como Nuno ha aprendido a leer No solo mejor los partidos desde dentro Sino el planteamiento inicial del partido Coincidís al 200%. Porque creo Pablo. que antes... Voy a repetir, perdón, porque estaba leyendo un WhatsApp de Salva Ferrando. <risa> que creo que Nuno no solo ha aprendido a leer los partidos desde en los 90 minutos, sino ha aprendido durante la semana a plantear mejor los partidos. Mm -hmm. Que es algo que eh, sí. al principio de la temporada el equipo empezaba a veces desconectado. Ulti un ¿Eh? matiz y te dejo últimamente, y Manolo se acordará porque lo hemos comentado una vez aquí en la tele... Mm -hmm. Hemos hablado de ojo, que él ya ha hablado, tenemos dos planes, uno empezamos con un plan y tenemos un plan B para rematar el partido y ya lo viene haciendo y los va haciendo y los pone en marcha, los prepara durante la semana, durante el partido y les sirven para ganar, para llevarse los tres puntos. que ha habido un cambio de cara. Muy bien apuntado Pablo Leiva. Antes el equipo salía... Un saludo Pablo. Salía al campo y cuando a los 20 minutos no se marcaba o las cosas no salían bien, Veías la cara de los jugadores y había dudas. Eh, ahora se ve cara de vamos a ganar el partido. Mira, eso que diciendo, lo has dejado tanto. El el evolución Evolucion, un no uno en Canal Plus en a pie de campo para sobre eh, que no haya límite en este equip, que no haya tope, pero que el equipo ha evolucionado i era Yilich molt millor esparis. Ya no va Piñó fixe, sino que ya comienza a elegir cada fase dels encontres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 y tener la capacidad de gestionarles para, para sacar provecho de ellas, eh, lo que antes nosotros éramos un equipo mucho más, eh, siempre jugábamos a un ritmo muy elevado. Abans sempre jugávamos a un ritmo más elevado, ahora ya ja sabemos viajar el partido, sabemos dónde están los punts de los rivales. Yo creo no que lo he escuchado por segundo... tres acaba. En este fragment que ja, sí. hay, hay tres frases, para mí, importantes. Un, és a dir, senyors, ja no som l'equip que anava a pinyo fixa per partit, ara ja llegim el partit, sabem quan tenim que accelerar, quan tenim que ralentir, quan xafar l'accelerador, quan contemporitzar, per a mi és una part important. Dos, quan diu, no hi ha tope amb aquest equip, perquè mm, ell està, eh, eh, està dient eh, l'evolució, la, la, la fam, i després hi una fase que queda molt soterrada entre tot el que diu Nuno, que és, quan para de vestidor i diu... La admiración que siente en el zoom pero el a 3 hu un tie de trop y no sé si se pueden sentir el tra Tropi fuego negredo cuando se le si el tens para de esta manera sobre quién son es que están aconsellarlo sí Álvaro, desde que desde que he subido eh, junto con, con javi ha sido uno de los que más me ha ayudado y pues la verdad que un jugador como negredo que ha sido lo que ha sido te esté ayudando constantemente pues para mí solo solo que agradecérselo todo porque eh, no es fácil subir y, y, y tener que acoplarte a la dinámica del primer equipo sin sin que nadie te ayude y tengo que decir y agradecer a Javi a, y a Álvaro que me han ayudado muchísimo Ay, ni a vestidor sí, que pagate, sí, eh, No eh, había escoltado es es que El otro día es que eso, cuando, es, día cuando, es marca, que rama, cuando marca Paco Alcácer el gol en elche se va a abrazar a, a, a, Negredo? a Negredo es que es canela en ramas o que hay tieste me estás dejando me estás dejando de dulce porque el abrazo ha sido mi artículo de... correcto y tengo que decir tengo que decir que esa pregunta en la rueda de prensa de Tropi sobre Negredo es culpa se tuya hace, ¿eh? se la hace se hace voluntariamente ¿voluntariamente? <risa> ¿ahora se llama así? voluntariamente el fardacho folgado <risa> <risa> después, Yo... de, después de leer el artículo ya, tengo... ya Y perdóname, ¿pero qué ha contestado Tropi? Que sí. Que sí. Que Negredo igual no está marcando goles, pero que hace una piña más que nadie. Sí. Una... A Negredo hay que exigirle que marque goles, no nos equivoquemos. Pero no, no, totalmente. Claro, claro pues hay, no, no, no. hay que exigirle porque, no, no, no. porque vale mucho dinero, cuesta mucho dinero, y además sabe hacerlo, y yo claro. lo digo, lo digo, a, a, a, a, en contra de Negredo está... Que yo lo veo ahora, igual que hace cuatro meses. Oiga usted, usted tiene, usted hace cuatro meses podía estar mal, pero ahora no tiene que estar mejor. No sé cuánto mejor, pero tiene que estar mejor. Lo veo sin reprise, está una hora para arrancar. Me o sea, parece un coche sí. diésel. Sí, pero hay, hay otras ha ido, cosas, ¿eh? Ha hay, otras cosas, ¿eh? hay otras cosas, ¿eh? Hay otras cosas que la honradecen en el campo y todo esto. Hacer piña que no ha llegado. La frase de Nuno, la admiración que sienta en el Zoom, pero el Entonces, la frase de Tropi es canela en rama, i no, no. està molt ben tirat Després de lo de Nuno el, el, La inspiració li ha vingut a Arturo ha sido tu Ha sigut cosa de Manolo <risa> Perquè ha quedat perfecte eh, no, no. una, sí. una, una cosita més A mi escoltar sí. a Nuno Esta frase eh, M'ha agradat molt Perquè estic escoltant a Nuno I dic es que estive veient El València de ara L'està le descrivint L'està descrivint El València d'Elx de, Algo en Córdoba Quan eh, Que vas a empatar Però tu de què vas Ara Pam, pam I le agarra el bo al Córdoba I a, a casa Steve, el Valencia ya domina los tiempos ya domina el partido sí. había una cosa que me gustaría destacar en estas declaraciones de Nuno él habla de los jugadores pero yo creo que el que ha abrazado la teoría de la evolución, bienvenido uh -huh. ha sido el propio Nuno porque, ojo, ojo Nuno, ahora está centrado habla de la plantilla ya no dice, me faltan jugadores sí. de banda el que más ha evolucionado es Nuno que Nuno ha llegado plantear partidos que nadie entendíamos nada. Y, a, y ahora, desde que ha cogido el 4-3-3, está funcionando como un reloj. Y Nuno, y Nuno llegó y se pensaba que iba a ser el amo de todo. Y, sí. el, y ya se ha dado cuenta que no, y que hay un manager. Si sí, sí, se me permite la frase, Nuno, a nivel eh. de fútbol de élite, ha deixado de durar él en la esquena. Sí, sí, sí. Y eso se nota. 2 y 45. La última pausa y entonar, y mi canción. Las canciones de Carlos, vale. eh, y también dos fragments más en uno, que yo creo que son interesantes. Un, cuando habla del peor momento de la temporada, mes de noviembre, empat, Bilbao, derrotes, Barça y Levant, y dos, al teparán del estil que torna la su idea inicial, que ahora sí comienza ya a quedar plasmada en el equipo. No es tan importante el dibujo como la idea de fútbol. 12.46, una pausa...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 No muy... ¿Y eso qué es, Carlos? <coughs> He de demandar perdón a Morcillo el Bellaco, que es esta canción que suena. Sí. Se dio hielo... grupo. Morcillo el Bellaco es Morcillo, ¿Sí? que montaba montado un grupo que se llama Morcillo el Bellaco y los rímicos Sí. Él sí. era Morcillo el Bellaco. Era, era. Y de mande perdón a Morcillo el Bellaco, que no hemos estado ni de coña, Ajá. porque pasaba del fútbol, que va a faltar para un mes. Ajá. Y yo no, no, no tingui la... Sí que sabía, me enteré enseguida, enseguida. Pero no tingui la delicadeza de Marona Canso de Borcillo y Bellaco, Ajá. que va a ser un pionero del rock and roll en Castelló. Ajá. Un pionero del rock and roll en Castelló y uno de mis mitos de adolescencia. No sé si Abusa recuerda de, de los Romeos. Los Romeos se forman los rítmicos, se, se separan de los tíos y forman los Romeos. Yo creo que serían las Gatas Locas, que yo va a subir en directo en Pusón. Que era la cantante, era la filla de, de Morcillo No te has perdido ni, un. <risa> ni uno no perdu, Ni uno No te has pero ni uno, ¿eh, macho? La, de, la cantante de la gata es lo la filla de, de Morcillo y, y este matiz está franco, me ha Arturo El whatsapp, vea que gato te pongo Y pesado, que siempre me en la gracia que te he más recordado Morcillo sí. Y demás, disculpes a Morcillo Porque la tenía que haber temanado Cuando nos va a deixar Morcillo Y si que vos estará escoltando Ahora sí, escoltando la canción de hielo dedicado a morcillos de de comportarme no me da la gana de un morcillo 12 <risa> y 49 nuno. el pichor momento la derrota contra el Barça el empat contra el Atletic eh, el, la derrota de Van de Levant y también la eliminación de Copa cuando te proponen desorden lo que tú tienes que hacer es orden el orden es lo que nos lleva a suceso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 Tenemos todos mucha ilusión en esta competición Pero creo que nos hemos levantado muy rápido Nos hemos levantado muy rápido Y nunca he llegado a dudar Tenemos nuestro camino Sabemos lo que hacemos Los jugadores tienen la conciencia La calidad que tienen Y que solo que hay que mejorarla Y no hay que quedarse mucho tiempo pensando el ayer Cuando quieres un mejor mañana No hay más tiempo pensando en el ayer Cuando quieres un mejor de mañana La frase es para enmarcarla La frase de uno espera para enmarcarla i admet que en efecte ja que un moment possiblement també en la frase que em troncava abans de Bau de, de, que, en la frase que deia abans Bau en la qual no, també va plantejar alguns partits que ningú va entendre. Probablement no són aquests els que es refereix ell de Lliga en la Copa sí, jo en la Copa no vaig entendre res però probablement eh, el partit contra de Tilbao sí és cert que Valverde li guanya la partida, el partit contra el Barça és un dels millors partits del València en me tota la temporada, però el perd perquè el futbol té excesses i el, la derrota davant el de Levante, bueno, era un partit que podia haver caigut de qualsevol dels dos costats i va caure del del costat del Levante de Unió Esportiva. Això sí, la Copa no, la Copa llogicament, la Copa mim la mona. <laughs> la Copa mim pedís. Que jo jo m'he preguntat un chicó que que estudia periodisme que ha vingut a València per a un treball i medià quin no matelion a València, Dic, li donen Wittych i encara que que tercer segon probablement no li donen sobresalent per la Copa que hay un pasito más allá yo creo que a mí me dolió, me dolió incluso un poco más el día del Bilbao eh, en la copa el hacer un poco el cabra eh, dejarla ir eh, era la ilusión creo yo para la afición pero viendo cómo se ha desarrollado los, los meses siguientes a la copa creo que al final eh, no sé si a al día le ha venido no voy a decirlo, pero la ha, ha venido el que todo ha ido rodado, uh -huh. la eliminación ya queda en el olvido, no ha habido una eliminación por el medio que podría haber llegado igual. Pero yo creo que sí que en Bilbao, sí que es cuando empezamos a criticar constructivamente, porque en su momento parecía que no, la gente decía no, que no. Se comienza a criticar el día de Villarra, uh -huh. que se goñó en 3 y, sí, y yo yo recuerdo que me enfrento a y digo, a mi m'agrada que guanya el València-Mil·larga. Però què dius... No, no, és que els equips grans, moltes voltes, guanyen, però, per, guanyen, guanyen per pegada. Però què dius que... I jo, però, a, i Pablo, jo perdona, el... Carlos, i vaig a argumentar. Quan t'ha vingut un equip gran a Mestalla i t'ha guanyat i xina, i m'han dit, és es que han tingut sort. Jo he no és sort. Els equips grans, moltes voltes, saben tancar si i guanyen per pegada. Però, Pablo, a ti l'Atlètic... Te gana, está más listo Valverde que está muchas veces muy listo cuidado, en los cambios suele acertar hay que acertar tú muchas veces sí, sí. pero tú, tú vas de poder a poder contra sí. el Letic tú vas de poder a pero poder no. ese, y en la ese, Copa ese, no vas de poder a ese, equipo, ese, equipo, ese día el equipo no está conectado no, no, no, no me estás claro. entendiendo, el entrenador va de poder a poder. Y ese día te salva Alves a la final. Y ese sí, día, día que, de la Leti te salva a la final. Pero el entrenador pone lo que tiene que poner y en la Copa no va de poder a poder. ¡Hace la mona! En la Copa, ¡hace la mona! Pero a lo que yo, lo, copa, a lo que la yo la he mona. dicho antes de que el entrenador pone lo que tiene que poner durante el partido, tiene que cambiar lo que tiene que cambiar. Correcto. Y el día de Bilbao, el día de Bilbao, día de Bilbao al, no está. Tarda, por, por tarda. Tarda. Ni, tarda ni no posa, te voy que no. Que posar. Ahora, Carlos, pon lo que tiene que poner, referirse a que no tira más de la banqueta. Yo digo, a la elección de que que la elección de jugadores desde titulares no va a ser la adecuada y en efecto también es cambios entonces en bueno, 53 y más allá de ver, eso digas Pau sí, no, no, no. yo desde de todo con lo mirado en uno uh -huh. yo creo que hay dos momentos para mí críticos en contra en uno uno es eh, los planteamientos de los cuatro partidos de, de Copa del Rey los cuatro correcto ¿sí? ¿Eh? porque es como decir sí. llévatelo claro. y, y a mí me sorprende sí. mucho y, y me ofende como seguidor del Valencia y como y como uh -huh. periodista totalmente subjetivo en este caso. Y luego hay un tema que le descuadra, es la, la llegada de Troperéz le obliga no sé por qué a poner a cuatro centrocampistas y, y allá a, a intentar carne. acoplar los toch. Claro, ya, ya, ya Lo por, cuando, cuando deja de ser sella, alineador, ah, ay, claro, echar la fase. Es que llegó a poner de carril u izquierda a André Gómez. ¿eh? Estamos, sí. Estamos, y ahí, ahí, ahí, ahí se... Eh, pero ojo, es que estamos hablando también, insisto otra vez, de un entrenador nuevo, Nobel, que no conoce la línea española, que no, que no ha entrenado más Es que yo creo que hice... hice pero eso de, yo diría más, Adi se le duró la L. Yo creo que esa fase Eita ya va superada. Y, esta es a, y entonces pregunto, ¿quién, ¿quién es la responsabilidad que te... Que uh -huh. te que uno. uno. ¿El que me es? Sí. El que, es, el, el, que, es, el, el que me es, es el entrenador, ¿quién es responsable? Yuki, es el entrenador. Cuando uno ¿no? pierde, eh, al entrenador se le raja, cuando uno gana, el igual. El que más responsable de lo que está haciendo, y luego pues, Rufete ya está haciendo una plantilla muy buena, el proyecto con Salvo, el Peterín, no sé qué, pero el entrenador, el principal lo, lo responsable decía, de lo bien que va el equipo. Lo que decía Vicente, de que cuando llega Enzo, yo creo que en, en enero, vimos en 15 días un 4-4-2. 1433 y 352. Sí. Sí, sí. En 15 sí. días tres esquemas totalmente distintos que parecía intentar buscar algo que no lo encontraba. Y ahora ninguno sé ponerlos. Y, y ahora no, ya ya se ha centrado. Pues mira, precisamente del tema del sistemas y del los números y del los dibujos, para también cuanto al estilo refrendan la su idea que lo importante es la idea de fútbol que tienes en el cap, no el dibujo. Mira, eh, permíteme que te diga, eh, el dibujo hoy en día en el juego es algo que no es tan tan no es trascendental porque es todo muy dinámico el juego hoy en día es muy dinámico el único momento que tú tienes algo parado son la situación estratégica lo demás es todo muy dinámico y nosotros hemos logrado tener versatilidad a punto de tener jugadores en otras posiciones y con rendimientos muy altos por lo tanto yo no me paso esencialmente en el grupo me bajo en una idea de juego nuestra idea de juego pasa mucho por saber cómo presionamos, dónde presionamos cómo robamos el balón y para y salimos para el ataque eh, por lo tanto, teniendo esas bases y teniendo la disponibilidad de los jugadores en ese impedimento, nada estático todo es dinámico todo es dinámico, no me baso en un dibujo me baso en una idea eso, ah. ey, what did las cosas consiguen desde el día 1 y es mes Yo que he sido un de que ha atacat el Fede, que como día más Pablo, en 15-10 días podía emborear un 4-3-3, un 4-4-2 y un 3-5-2 y ya futbolistas que donen la rao, yo parlo de exfutbolistas y donen la rao al plantejar, a la idea del uno. ¿Qué hará mateis? El sistema es secundario si tens clara la idea. Yo pensaba que no era Ixina, pero no. he de decir que a mí exfutbolistas... Acabas, de acabas de decir la palabra idea. Yo creo que en ese momento sí que tenía un esquema pero no tenía idea. Es posible yo creo que, pues, pues, que claro, pues, mira, lo claro. era, a lo mejor eso ha millonado a mí, la Valencia yo, probablemente en, en esa época yo al, al Valencia le veía sin idea de juego sin, sin un estilo da, predefinido a, mí, a la Valencia y si al campo ya sabes qué va a hacer yo estoy con uno de que el, el, el estilo o el esquema no es importante pero sí saber a qué querer jugar uh -huh. a ver, yo, yo creo que lo que ha quedado demostrado eh, eh, precisamente con la llegada en Tom y el despiste y los cambios de dibujo que hizo uno el equipo se, se desmembró y yo lo que sí pienso es que el dibujo va de la mano con la idea de fuego del equipo, es decir si tú pones a Andrés Gómez a la izquierda y pones a la derecha no sé quién pues el, el, el, el, la idea se te resquebraja porque, porque no es lo no, natural no. Carlos no, yo en fin eh, eh, saludar a Javi Planelles que nos está cosa es constante Borriana. Empezaba que estaba continuando hablando, no. no. blanco, eh, a hablar, no no estaba en parlando de de la y el sistema, sí, sí, esta, sí, es no, una, esta, esta es una esta es una percepción que va dir desde el día 1. Eh, Ahí no ha cambiado, evolucionando, no al principio se empeña en en en, en, en Rodrigo, y al final la realidad le favore que que no pueda apostar Pedro digo que a Yo creo que la realidad es lo que le destroba más es que claro. más es que no que, que, puede, preste, que, que no pueda apostar Pedro eh. que apuesta por la competencia entre estos sí, dos sí, futbolistas claro, efectivamente Willy sí. le a claro Rodrigo sí, porque Iwi que Rodrigo no estaba bien le donó a Feghuli y y y, y, y y y cuando Cantel va voy que es en la eliminatoria después de caer contra el Málaga reacciona a B Se lleva la presó a futbolistes Jo crec que, que les coses molt bé Ja que he dit -ho. Sí, señor Quan se... Au, se ha hagut de criticar l'entrador Se li ha Igual Ja que dir que fa les coses bé Doncs pues fa les coses bé No dolen prendes Lògicament Molt bé Doncs pues anar tancant La paleta per el dia d'avui Que ja està bé Pablo, muchísimas gracias. Hasta otra. Señor Bosque, vos te lo ves de más. A limpia la cueva, vao. <risa> vao, también te lo ves ya lo de más. Venga. venga Una corta abrazada. Pues tanquemos así y recordad, próximos días en el De más, dos y mitja. Levante Televisión 97. Radio, Super Murciélago. De más, 6 Mainsquadre. El Superbàsquet en la 97 punts de ràdio. Partit entre el València Bàsquet i el Quimqui de Moscú. I a les 11.30, tot el que ha passat durant el dia, ho contarem i ho debatrem així, a la 97 punts de ràdio, a Esports 97 nit. Acaba Esports 97 nit, comença la nit. Gràcies, adeu i tis, tis Programació en València amb el suport de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Generalitat. momentos más amargos, codo a codo intentando reaccionar y riendo como locos a distancia de cualquiera que se atreva a respirar que cabalgamos con el frío por el norte hasta el... 97.7 radio fórmula 97 fórmula